...ahora con Hugo Coitinho, magíster en geociencias presidente de COBIU Uruguay, investigador responsable del Centro de Estudios y Formación en Infraestructuras y Ambiente Infraverde Uruguay. Coitinho, buen día, gracias por estar una vez más en comunicación con nosotros. Hola, buenos días, ¿cómo andan? Bien, queriendo hablar este con contigo, con todos ustedes, para que nos cuenten. Primero que nada, para los oyentes que no tienen muy claro bien... Eh, ¿Qué es ECOBIO? ¿A qué se dedica? Contanos un poco, por favor. Dale. Este, bueno, primero abrazo por la invitación. este Un gusto por estar ahí. Y bueno, ECOBIO Uruguay es una organización no gubernamental que se crea en 2011 y bueno tiene como dentro de sus objetivos eh, fortalecer lo que son las investigaciones en lo que es biodiversidad, conservación de la naturaleza y temas de educación ambiental. Este, dentro de los pilares que tenemos es Siempre podemos trabajar en todos los proyectos de investigación que hacemos, integrar a la sociedad estos proyectos para que también de primera mano puedan entender cómo se trabaja y en la importancia que tienen la naturaleza para todos nosotros. Eh, y vaya en este tiempo que estamos viviendo, ¿no? Si será importante la tarea. Exacto, tal cual. Sí, sí. A propósito justamente de, de esta situación y el trabajo que vienen llevando adelante. ¿Nos escuchas bien ahí? ¿Nos escuchás bien ahí? Bien ahí? sí. Ah, bien, bien. Bien. bien. Te te decía pero, que pero, tenemos, un, tenemos retorno. un retorno, no sé si tenés algún no, este, si tú tenés alguna radio alta, radio alta, alta o, algo? o algo? No, no, ver, no borra, Es de, acá, es de acá, seguro. acá seguro. Bueno, intentamos, intentamos que no pase más. Ahí parece bien. que no, eh, no bien ahora Sí, ahora eh, nosotros te escuchamos bien. Eh, bien. Con respecto a esta situación que, que está atravesando, la importancia de la tarea que ustedes están llevando adelante, también hay un tema en estas últimas semanas o meses que despertó mucho interés y preocupación, obviamente, que tiene que ver, por ejemplo, el impacto de las carreteras, de las rutas, eh, con respecto a la naturaleza, por ejemplo. Y hay una un informe especial sobre esto, ¿no? Sí, bueno, nosotros venimos trabajando en el 2015 en ese tema. Surgió algo que siempre resaltamos, que esa línea de investigación surgió de, de por demanda de la sociedad. no se, se acercaron a nosotros para preocupados por la cantidad de animales atropellados que había en las carreteras. Y como no había nadie que estaba abordando su, esa temática, bueno, la ONG se decidió empezar a investigar. Entonces fue ahí empezamos con un camino de, de empezar a generar información este de base para empezar a comprender qué era lo que estaba pasando en Uruguay. Y bueno, fue ahí que empezamos a trabajar y empezamos a avanzar con distintos centros y distintas carreteras. Hicimos una aplicación de celular de Ciencia Ciudadana para que cualquier persona pueda este, colectar información, que era fundamental, ya que el, las carreteras que abiertan todo el país, hacen pesar que nos hace difícil poder este avanzar hacia hacia todas las carreteras. Y eso bueno nos ha permitido eh, empezar a generar medidas de mitigación de a poco, en 2019 eh, nos juntamos con el Ministerio de Transporte preocupados y, y tratando de, de meterles el tema en dentro del ministerio y la importancia que tenía. La hija historia, el historiador día de ese momento lo tomó como muy bueno, lo vio con muy buenos ojos y y seguía tomó el, el tema. Y ahí bueno, fue pues, que implementamos ...las primeras medidas de investigación a nivel nacional... ...que es la finalización de cruces de fauna... ...que hay en el departamento de Rocha... ...Rota y la ...y bueno, después... ...avanzando los años y continuando... ...analizando constantemente... ...también junto este con un grupo de latinoamericanos... ...que trabajamos en conjunto... ...es que este fortalecimos los trabajos... ...con el Ministerio de Transporte... ...y eso permitió, por ejemplo, que el Ministerio... ...empezara a consultarnos sobre... Bueno, construcciones que iban a ser en las carreteras, ya sea en el Sánchez, mantenimientos, o mejora de poentes. ¿Qué, qué medidas de mitigación podríamos hacer ahí, en caso de que sean necesarios? Y ahí empezamos un relacionamiento mucho más fuerte, en donde nosotros le decíamos, el ejemplo más claro hoy en día, por ejemplo, es la Ruta 9, que se está enganchando entre Pan de Azúcar y Rocha. Nosotros le identificamos los sitios de alta importancia ambiental, sitios de mayor atorpellamiento, y qué medidas de mitigación poder hacer ahí, como pasos de fauna adaptación de puentes este para que pueda la fauna cruzada vallado y señalización ahí en ese caso en la ruta 9 el Ministerio de transporte tomó el informe lo integró a la licitación y la empresa que que empezó a trabajar en esto, que es transpaico tomó esas medidas y bueno y ahora este estamos empezando a, a trabajar junto con transpaico para para empezar a implementarla. entonces es el la semana pasada tuvimos una recorrida con la empresa, con Rafaico, para ir viendo cómo construir los los pasos de fauna y ir analizando los puentes como como los que vienen construyendo para ver si, si permite esa circulación y, no, y bueno, de dónde instalar un vallado. Claro. Hay un buen día. Eh, buen día. Eh, el tema de, de los animales que se cruzan en la ruta y ese tipo de cosas es algo que tiene muchos años, ¿no? Uno se acuerda de toda la vida. Eh, cosa, que un caballo, un caballo se atravesó caballo? Y, y cosas como esa que dos por tres escuchamos, ¿no? que nos parecía sí. que eran eh, muy muy comunes. Y muchas veces se pone como si protegemos a los animales o protegemos a las personas, por esto de que de repente una persona, por no eh, atropellar a un animal, termina teniendo un accidente y hasta puede morir gente. no Ustedes esto lo han enfocado, lo vimos en redes de ustedes, está enfocado directamente. Incluso sí. tienen trabajos conjuntos con el Ministerio de Transporte para asegurar Exacto. las dos cosas, ¿no? Poder conservar el, el, nuestro ambiente, eh, incluyendo las personas. Exacto, sí. Eso, el enfoque que nosotros tomamos es... ¿Y si no puedo? Hola. Yo no estoy escuchando nada. Ahí. ¿Hola? Ahí. No, una... no lo escuchamos. Eh, no. Hugo, ¿nos estás escuchando tú? Sí, yo sí. Bueno, ahora te escuchamos. Sí, sí. No sé qué ah, pasa un, en el medio, corte, hay algo que sí. que nos corta. ¿Pudiste escuchar lo que decíamos? Sí, sí, sí, lo escuché perfecto. Bien. Eh, lo que les comentaba es que, bueno, este, nosotros tomamos el, estos trabajos no solo con un foco en conservación, sino también en seguridad vial. Hemos trabajado y insistido con el Ministerio de Transporte y también con una UNACER, con los servicios de seguridad vial. Claro que es importante este no no sólo hacer media mitción para conservar la fauna sino también mejora la, la circulación y mejora la seguridad vial el año pasado hace, a fin del año pasado surgió la ruta 9 en un accidente de tránsito con un carpincho donde una familia integrante de una familia fallecieron sí. y han pasado eso en otras partes del país entonces También buscamos trabajar con la sociedad en ese tema también. No es solo conservar, sino también mejorar la seguridad de, de nosotros, de los conductores, cuando cuando por las carreteras. Claro, claro. Eh, lo que pasa es que también uno no piensa, eh, cuando se habla de planificación territorial, no que en Uruguay yo creo que hay poco y nada de planificación territorial, pero de repente, eh, ahora justo estamos con la posibilidad de la construcción de una autopista, Eh, uh -huh. que llegue hasta Maldonado, eh, que atraviese como desde el aeropuerto hasta Punta del Este. Y sí. eh, no sé si está ya fijado cuál es eh, por dónde va a andar esa esa autopista, pero se puede meter por zonas donde donde ya hay habitantes, ¿no? Que son animales de diverso tipo, que ahora después te pedimos que nos digas qué qué animales hay en nuestro campo que hay que proteger. Sí, bueno, el tema de la autopista nosotros todavía no hemos Ministerio de Transporte no nos ha informado el tramo. Y la idea es poder este brindar el asesoramiento para primero bueno de hay que tener en cuenta que uruguaay es el capital entre los países del nivel mundial que tiene mayor densidad diaria por superficie por lo tanto gente ir generando nuevas carreteras no es ellos ideales no es lo correcto entonces tenemos que siempre buscar en caso de que muchas veces las decisiones escapan a, a nosotros o escapan a la sociedad son temas más políticos y se hace una carretera así o así Entonces, bueno, ahí tratar de que esa carretera genere el menor impacto posible, con todas las medidas de mitigación que hay que implementar. este Pero siempre nosotros dejamos en claro, pasó por ejemplo con el proyecto del estanche del alargamiento de la 102 de la perimetral, sí, ¿sí? la de la Patología de Santa Lucía. Nosotros, ahí el Ministerio de transporte nos solicitó un informe, le dijimos que no era el, el tramo correcto ese, que no se podía pasar por ahí, pero pues, si se llegara a hacer tenían que hacer todas las medidas de mitigación para disminuir los impactos al máximo posible. Esas son siempre cuestiones que nosotros mismos hemos discutido en el equipo de este bueno, nos ponemos solo en contra y decimos que no, que no se haga, porque muchas veces las decisiones sobrepasan lo que nosotros decimos, son más decisiones políticas. Entonces, si no nos dan corte y se va a hacer la junta, hay que hacerla de la mejor manera posible porque si no el impacto sería mucho mayor si nosotros solo nos quedamos con la negativa. claro Entonces lo que hicimos con las C2 y lo que cuando nos pidan de la autopista, vamos a decir, no sabemos todavía cuál es el tramo, vamos a decir si ese tramo es correcto o no es correcto, y este en caso de que se vaya a hacer, todas las medidas de mitigación tienen que ser implementadas para que este los impactos sean los menores posibles. Y la seguridad vial también. Muy interesante. Todos, siempre de la mano ese dato que dabas de que uruguay tiene es el que tiene más carreteras por el territorio que tiene no sí. la, la relación entre cantidad de carreteras y el territorio es estamos entre los 10 países con mayor densidad a de los cuales algo también importante es que son de las carre las carreteras son de las infraestructuras pores humanas que más fragmenta el territorio más fragmenta la naturaleza entonces claro. tenemos que repensar un poco que lo que estamos empezando a trabajar con el ministerio repensar un poco la logística a nivel de planificación territorial es decir hay países donde por ejemplo han anulado carreteras que no tienen no tienen razón de esa entonces uh -huh. han, y se ha tratado de restaurar bueno esperemos que en algún momento en Uruguay dejemos hacer carreteras y empecemos a trabajar más en, en medidas de investigación y si hay carreteras a futuro que se puedan cerrar cerrar Pero bueno es un trabajo muy a largo plazo ¿Segur? que que se va a empezar a trabajar Eh hubo, mira, leo un mensaje de un oyente que acá está escribiendo Cecilia, dice buen día, compa, saludo afectuoso y agradecido a U y a todo su equipo que realiza tan admirable e imprescindible labor. Da enorme tristeza cuando uno se topa con animales silvestres muertos en las rutas y domésticos del lugar que tienen la misma suerte. Uno se sorprende cuando los ve que aún existan. Es fundamental el llevar este proyecto a escuelas y liceos rurales o clubes sociales, ya que el acercar el conocimiento eh, de nuestra fauna es importante. Dice, el conocer nuestros animalitos hace que se les pierda el miedo, Dice, se sensibilice a la población, persiste en el campo la idea que todo bicho que aparece hay que matarlo, ¿cómo ha influido la pérdida de hábitat? Pregunta a ella, ¿cómo ha influido la pérdida de hábitat, aumento de forestación, monocultivos, etcétera, en la huida y cruce de rutas? Pregunta, muchas gracias, dice Cecilia. Sí, bueno, eso es esto un tema, por el avance del monocultivo, el avance de la forestación. Este, y por ejemplo también la pérdida de pastizales que en Uruguay es este, el ecosistema que predomina en nuestras praedas naturales eso obliga a que las, las especies de fauna este, se, se tengan que movilizar para ya sea buscar nuevos territorios o ya el parche de, de hábitat natural que queda entre medio de todo ese mosaico este humano no es suficiente para que se vea esa población entonces se tiene que empezar a mover y ahí sumado la gran densidad de vía que, de que tenemos, siempre se van a topar y van a tener que cruzar carreteras. Por eso es importante generar una planificación territorial mucho más amigable con la naturaleza y pensar bien dónde hacer. No es no hacer nada de producción, no hacer nada de actividades humanas, porque eso es algo que es Lógico. viable, sino que llega a un equilibrio. Bueno, podemos hacer actividades diferentes actividades humanas en conjunto con la naturaleza. Entonces cosas que tenemos que empezar de a poco a a, in, a, in, a a educar y a decir que en realidad hay ejemplos en muy grandes que se se puede hacer entonces dentro de las áreas que nosotros trabajamos en este tema es educación ambiental hemos hecho digamos un librito de ruta que le llamamos con juegos muy, bueno, muy, bueno libro, muy buenos muy buenos libros muy buenos escuelas y todo sí. Sí, eso. pero bueno es un camino que este es largo y también dependemos mucho que de la de la población por ejemplo haga caso a las, a las señalizaciones de tránsito, que eso es un gran tema también. Los cruces de fauna que hemos colocado, la gente no respeta la velocidad. Entonces también está parte de responsabilidad nuestra, como sociedad, de respetar eso, porque lo ponemos por algo que, por un lado, va a mejorar la seguridad y, por otro lado, este aportamos a lo que es la conservación. Entonces también tenemos que poner un poquito de nuestro lado para, para que también funcione. Si no, son medidas que... Desde un ministerio igual van a ver que no funciona y van a dejar de colocarlo entonces tenemos claro. que busca buscar un equilibrio eh, nos preguntan si son ustedes los que han puesto cámaras en espacios donde se puede ver a los animales en su hábitat natural Bueno ahí hay varios grupos hay un grupo grande que es fototrampeo que monitorea con cámaras eh, los montes nosotros monitoreamos muchos montes muchos ambientes naturales también en las redes que nosotros ponemos todo lo que sale Por ejemplo, hemos monitoreado puentes, a ver cómo la fauna cruza por debajo de los puentes. Entonces, eso si nos siguen en las redes, ahí vamos a ver, eh, pueden ver todo lo que lo que hacemos. Hay varios grupos hoy en día a nivel Nacional que monitorean con cámaras trampas con distintos ofesivos. Eh, ¿Qué animales podemos... Nombrar? A mí si me apurás, así muy bruta, ¿no? Digo la perdiz, digo la mulita. ¿De qué animales estamos hablando? ¿Cuáles son los que habitan...? nuestro hábitat? Bueno, tenemos un montón. Uruguay, por ejemplo, mamíferos, que es lo más visible en el atropejo, pues son animales más grandes. Tenemos especies muy amenazadas a nivel de, a nivel nacional, como el gato pajonal, es un gato que vive en la pared natural, que hace un par de años ya se declaró como especie en donde el mayor territorio a nivel mundial es Uruguay, y entonces eso toma una mayor relevancia. Después tenemos el margal, que es otro gato pequeño, que habita en nuestros montes naturales, gato Monteers tenemos el, bueno el puma hace pocos años se registró datos de registros reales en Puma. y se hablaba de que había pero que venían de Brasil Bueno ahora se encontraron individuos que, que habitan en Uruguay. este bueno tenemos el la guaraguazú que es el zorro sudamericano más grande que existe mm. también muy amenazado son todas especies muy amenazadas a nivel nacional y a nivel internacional que oh. habitan nuestro territorios claro y después bueno tenemos las más comunes como Zorrillos, los dos zorros, que son las tres especies más afectadas por los carreteros. Tenemos las molitas, el tatú. Tenemos el tamanduá, que es un zorro muy pequeño, que también está siendo atropellado, bastante. Y es una especie de caminazada en el mundo internacional. Ahí, si hay un pool de, de, de, de fauna de mamíferos, te dije, ¿no? A veces oh. tenemos más de 450 especies de aves, que también son impactadas. Reptiles y auxilios. Todos los grupos desgastebrados, principalmente, presentan un alto impacto con, con las carreteras. Ahora, claro. en verano, primavera, verano, cuando empieza el calor, el atropello de reptiles, sobre todo la batovero, o, o algunos otros serpientes, también son atropellados porque buscan el calor de la carretera y, bueno, ahí tienen una mayor probabilidad de, de que sea impactada por un vehículo. Claro, claro, claro. Eh... La verdad que cuando a veces aparece como una noticia curiosa un animal que está en las afueras de una ciudad o apareció en un lugar donde no se espera verlo, también viene desnorteado, como se dice, por estas situaciones, ¿no? Sí, totalmente. Y más sobre todo cuando vivimos, por ejemplo, momento de fecha, que nos afecta a nosotros como seres sí. humanos, pero a la biografía también la afecta. Entonces, al seca se va, va a ver por ejemplo, mayor movilidad en busca de agua, y ahí va a llevar un mayor una mayor probabilidad de cruces carretera por lo tanto, una mayor probabilidad de, de colisión. Claro. Eh, te hacemos escuchar eh, este audio de Cecilia. A los animales en su hábitat natural. Perdón que intervenga nuevamente, pero... Se me ocurría, si es posible, eh, también hacer como un pequeño cursillo de concientización a la gente que va a sacar las libretas. Supongo que debe haber un curso o algo que se da a la gente que quiere sacar libreta de conducir en todos los departamentos. Y si por allí podría haber una especie de... De tallercito de algo para concientizar sobre estos puntos y, y este cuidado Ahí estaba esa ese planteamiento de, de Cecilia Hugo Sí, bueno es interesante lo que lo que planteas se, se podría es algo que se podría hacer a, a ver nosotros hoy en día estamos trabajando en estos momentos estamos trabajando con en el avance de un convenio con el ministerio de transporte y el instituto de investigaciones premente estable para afianzar esa línea y poder este abarcar mayor cantidad de territorio y poder generar este un, un trabajo mucho más fuerte y a nivel gubernamental también. Claro. Eso nos va a permitir poder hacer un montón de, lo pensado ya, poder hacer un montón de cosas dentro las cuales está toda la parte de, de mejora de la divulgación y educación a nivel de todo el país. no Muy Entonces, bien. Bueno, son, son avances que vamos a seguir teniendo ahora que estamos trabajando en este convenio. Muy bien. Eh, si te parece, Hugo, ¿nos mantienen al tanto de novedades que sí, haya, claro. de propuestas para seguirlos de cerca? Sí, claro. Sí, sí. Cuando quieran, estamos a la orden este, para, para lo que necesito. Muchas gracias, ¿eh? Por favor, estamos a la orden. Muchas gracias a ustedes. Que pasen Hugo coitiño claro. de Covio, Uruguay.